Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. v i g i l a n t e Buenas tardes a una nueva edición de Vigilante. Estamos en la última edición de este año, desde 2012, 28 de diciembre. No vamos a hacer la inocentada, claro. Aquí estamos en total directo, 4 y 3 de la tarde, en esta nueva edición especial de tu programa de a h o r i West Coast, Vigilante. Y bueno, hoy vamos a hacer ese especial tan esperadísimo por todo el mundo. Especial Hightech, solo dedicado a Hightech, en esta tarde viernes. Y bueno, después de pensarlo mucho, porque había gente que nos comentaba que lo hiciéramos hablando. Y otra muchísima que nos decía que lo hiciéramos como hacemos、eh, siempre los especiales, sin hablar, entre medias. Y bueno, pues al final ha ganado el sin hablar, entre medias. Lo vamos a hacer.、Eh, Las dos horas de tirón, por supuesto, luego estará el Seliz puesto tanto en el grupo como en la página. Y también lo podrás pedir a vigilante ahora, arroba gmail.com. En este especial que vamos a preparar hoy, día 28 en Vigilante. bueno ahora sobre todo al principio vamos a hablar bastante te vamos a contar un poquito de qué va el mundo del high tech y por supuesto a partir de ese momento de que terminemos todo seguido hasta las seis de la tarde 120 minutos o a tal vez un poquito más con lo mejor del high tech lo que nosotros consideramos lo mejor dentro del mundo del high tech esta tarde en v i g i l a n t e Recordarte que esta misma noche Life for Hour estará por el programa La Ciudad Sin Nombre en Radio Vallecas a las 10 y media. Cuidado, adelanta su horario. Nuevamente es a las 11 y media, hoy estarán a las 10 y media y estaremos a primera hora con ellos. Para contarte sobre la fiesta de Life for Hour、eh, y de segundo aniversario de Vigilante en la sala w e e l Route, 12 de enero, de v a l l Indigo Balboa y Debbie Sailor. Con precios realmente simbólicos, 13 euros con consumición. Y no queda nada para ese 12 de enero,、eh. te esperamos. Lo hecho, vamos a comenzar dentro de nada este especial de Hightech. La verdad es que es un estilo dentro de la música, OR bastante complicado. Bueno, decirte, a ver, lo que vamos a decir es desde nuestro punto de vista. ¿eh? No habrá gente que, bueno, pues tal vez piense diferente a nosotros, pero bueno, es para lo que es、eh, para nosotros, para Vigilante, para José Luis Vigilante, lo que es el Hightech ¿eh? dentro de la música. Or, Un estilo que nacía ya por el año aproximadamente 85. Y que la verdad que era un estilo que no sabía bien、eh, dónde enmarcarse, dónde ponerse. Porque bueno, nací un poco siguiendo esa, esa historia de lo que es la New Wave o el tema de los nuevos románticos, tecnopop, etcétera, etcétera. Bueno, al tener unas guitarras más duras que lo que es el New a g e、eh, dicho, pues bueno, era un estilo que se marcó dentro del a o r r Y bueno, pues la, la verdad es que tal vez la palabra, cala, la palabra clave dentro de lo que es el, el mundo del.、Eh, vamos a ver si salta la s i g u i e n t e c a n c i a Sí. Lo que decía, el, el, en el mundo del high-tech, tal vez、eh, lo que predomina sobre todo son los sintetizadores, incluso sintetizadores programados, con baterías y en algunos casos bajos programados. Bueno, la verdad es que hay gente, incluso como te decíamos la semana pasada, vemos en YouTube a veces que ponen high-tech y no es high-tech. El high-tech es、eh, lo que te estamos explicando y te explicaremos ahora más en profundidad, pero sobre todo hay veces que te ponen un vídeo que es cercano al pop, más al pop que a lo que te estoy hablando. Que bueno, pues eso sería el Lille a o r que es tal vez lo más blandito dentro del a o r Y el high-tech busca más otra historia, busca más los sintetizadores con buenas guitarras, eso sí. Por eso me gustaría que no confundieras.、Y、bueno, high-tech, la palabra, bueno, pues si la pones un poco en el traductor, verás. q quiere decir un poco alta tecnología, altamente técnico. Pues de eso se trataba de hacer música más técnica que habitual, que se hacía habitualmente en aquella época. Y buscando un poquito, sobre todo el sonido sintetizador y esas baterías programadas, como te digo. También se denominó Wimp en algunos momentos, que bueno, Wimp significa blando, blandengle. Incluso a h o r p o m o algo más pomposo, podríamos decir, pero para mí la mejor definición es high tech. a h o r muy técnico, para mí eso es el a h o r h i g h t e c h también decirte que tal vez las bandas que suenan más a Toto, p o a esa cantidad de bandas que tiene influencias de Toto, para mí no están dentro del high tech. Gente como Lava. Incluso gente como Fingerprints, b u e n otros o tantos que siguen un poquito la estela de Toto, para mí eso no, no tiene nada que ver con el high-tech.、Bueno, también decirte que en algunos álbumes de aquellos años, yo pienso que duró del 85 al 92, 93 tal vez, que bueno, siempre pueda haber algo de high-tech en cualquier momento. Pero bueno, su pleno apogeo fue para aquel entonces. Y decirte que hay muchos discos que tal vez tienen una o dos canciones high-tech y el resto no lo son. Otra cosa curiosa, otra cosa curiosa dentro del mundo del high-tech es que hay muchas bandas de chico chica. No sabemos por qué, dúo de chico-chica, bastantes bandas que, que bueno,、pues、nacieron en aquel entonces, gente como Will Blue o Viena o tantas, o tantas otras, Queen of Space, Seal of the Ocean. Como te digo, muchas bandas con dúo chica-chico, que era bastante característico y además su indumentaria, tanto si no eran chico-chico como si eran solo chicos o solo chicas. Pues, como te digo, siguiendo un poco aquel mundo del tenno pop, ese tipo de pelo. En algunos casos, pues su melena larga, pero con vestimentas claramente. New Waves. Y otra curiosidad:、eh, bastantes grupos alemanes, sobre todo, no sabemos por qué,、eh. se decantaron por hacer high t e c h Todos aquellos años, allá por los 89, 88, 87. Y bueno, como verás, hay auténticos temazos. Eso sí, como te decía, hay temas que vamos a poner que son high-tech puramente, ¿eh? pero luego a lo mejor ese disco no es tan high-tech. De todas maneras, cualquier pregunta, vigilante ahora gmail.com. Encantados de contestarte. ¿eh? Y bueno, yo pienso que con esta explicación, esto, este high-tech, este altamente técnico dentro de la OR, queda bastante claro. Y la palabra sintetizador, sobre todo, como te decíamos, no teclado, es ¿eh? sintetizador, es la palabra clave. En el n e mundo de high tech, seguramente hoy sí meteremos algún vigilante por medio. Por lo menos que se sepa que somos nosotros los que hacemos el especial, porque por ahí hay alguno que yo sé que se me lo corta adelante, y me lo corta detrás para llevarlo en el coche. Pues bueno, le vamos a meter vigilante para que por lo menos se acuerde que somos nosotros. Estaremos en el grupo en Facebook, en el grupo del programa de Radio Vigilante, por si quieres hacer alguna pregunta. Y bueno, te la contestaremos a final del programa. Repito, si no estás unido programa de Radio Vigilante, pon el buscador de Facebook. Y ahí estaremos interactuando con la gente que está ahora mismo en directo. En este día 28, último programa especial de tu programa de Ahora y Huescos, en este caso tu programa de Ahora h i g h t e d Vigilante. Y bueno, como siempre hacemos con estos especiales, vamos a hablar,、eh, digo, perdón, no vamos a hablar durante unos segundos para que puedas prepararte. Y a partir de ese momento, todo seguido hasta las 6 de la tarde, con muchos temas de high-tech, evidentemente, como siempre, faltarán muchos. Pero bueno, yo creo que con lo que hemos elegido, vas a disfrutar en esta tarde de viernes. Este especial para despedir este 2012 en Vigilante. Hasta dentro de un par de horas. Chao. d i s a p p e a r I should have seen, but I still love d Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta edición especial de Hitech en Vigilante. Y bueno, hemos estado bastante, bastante tiempo, ¿eh? 150 minutos de Hitech. Y bueno, se nos ha quedado muchísimo en el tintero, como siempre, para no variar. Además, hoy muy complicado hacer el programa. Espero que haya quedado bien, ya que no teníamos conexión a los cascos y bueno, lo hemos tenido que hacer de una forma bastante artesanal, pero bueno. Yo creo que ha quedado bien, pienso. Y bueno, creo que te queda claro ya lo que es high-tech. Dentro del a o r lo que es más técnico, l a o r técnico, podríamos decir, o tecnológico, como quieras. Y bueno, no en todas las ocasiones, antes comentábamos al principio del programa, que bueno, las baterías son programadas no en todos los casos, ¿eh? En gran parte sí, pero no en todos. Como te decía, va d e s del e 85 hasta el 93, 94. Aunque bueno, luego hay cosas posteriores bastante, bastante interesantes. Y bueno, tal vez otro día hacemos un segundo especial, como de casi de todo. Pronto haremos de saxo, pronto haremos otro de high-tech. Bueno, ya hicimos el temazo de los dos hace poco. Y bueno, queremos hacerlo sin hablar porque sé que te gusta bastante. Te dijimos que íbamos a poner vigilante, hemos sido b u e n o no lo hemos puesto, eh. Y bueno, han sonado bastantes bandas. El Sell Dish estará colgado en nuestro grupo o página de Facebook. Si no, no lo puedes pedir en vigilante ahora, gmail.com y encantado te lo enviamos. O ya sabes, en Dropbox, que hay mucha gente unida. También pondremos el programa y también le pondremos el Sell Dish a la gente de Dropbox para que lo tenga. Y bueno, ha sonado puff, de todo: Chivelo, The Quick,、eh, Queen of Space, Season in Color, Balar. Stephen b i s o por ejemplo, que bueno, pues tal vez a lo mejor el tema que hemos puesto hoy no era el más hater de ese álbum. Pero bueno, nos apetecía escuchar ese Katie, ¿por qué no? Y, bueno, como te decía, hay álbumes que no tienen tanto hater, a lo mejor tienen uno o dos temas. Pero bueno, como te digo, han son a d o bandas como Will Blow, Cut of the s a d o w s d a v i d Holiday, A440, t h e v i c e Boys Club, la banda de Joe Pascal, Jimmy Tunnel, By the Ballet,、eh, Beauhar, La Marca. incluso John Warren. Bueno, ya te pondremos el s e l l y La verdad es que han entrado bastantes canciones en este especial y espero que lo hayas disfrutado. Tal vez una música dentro de la OR más minoritaria. Pero bueno, teníamos gente, nos no o l había pedido que lo hiciéramos, lo hemos hecho encantados. Y yo creo que queda guapísimo. Dale una oportunidad, aunque no sea lo tuyo. Yo creo que si lo escuchas, todo juntito te puede gustar. ...en Mundo más un poquito más complicados que es el, el high test dentro del a o r Y bueno, luego está el l Isle a o r que bueno, es más cercano al pop. Que bueno, tal vez algún día nos animemos, ¿por qué no? Ya sabes que aquí en Vigilante no nos cerramos a nada. Siempre que sea oro o huescos, estamos encantados. Y bueno, high test pertenece al a o r aunque bueno, se mezclan cosas a veces. Y bueno, lo dicho, es ahora más técnico, ha tenido su momento hoy, día 28 de diciembre. Último programa de este año de Vigilante, con un especial. Volveremos el viernes que viene, por supuesto, con más música ahora, ya al formato habitual, primer programa del año. Dos viernes hasta nuestra fiesta, esa fiesta del segundo aniversario de Vigilante, ...y la presentación de la promotora Life for Hour con David Saylor, que precisamente nos habíamos despedido con Seven, no con David Saylor, que sabes que hacía la versión, sino con lo, la original, con la canción de Seven. Hemos despedido hoy la edición de Hightech en Vigilante. Y bueno, lo dicho, espero que tengáis buena entrada y salida, como se dice normalmente, ya sabéis que no somos muy, muy de Navidades, pero bueno,、eh, espero que tengáis un buen día. de 31 y todos, por supuesto, porque no solo uno, sino todos. Este, por ejemplo, también nos lo hemos dejado. Robert Tipper, bueno, lo dicho, volveremos a hacer otro especial. Espero que te haya gustado. Nos vemos el próximo año 2013. De nuevo, a la carga vigilante. Pronto, noticias nuevas. Ya te diré. Pero de momento, nos vemos el próximo viernes de nuevo en tu programa de Auric Huescos, vigilante. Chao, gracias, hasta el año que viene. Chao. Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en tres w. Onda Latina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente.